Siente usted a veces que es víctima de la persecución y abuso debido a su comportamiento de seguir a Cristo. ¿Se siente tentado a sentir lástima de sí mismo cuando otros le rechazan por rehusar a dejarse llevar por la corriente? Hoy en momento decisivo, el Dr. David Jeremiah nos advertirá del peligro de dejarnos llevar por el desaliento y olvidar que servimos a un gran Dios todopoderoso.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 El mensaje de Dios en el monte. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo al comienzo de otro estudio en el libro de Primero de Reyes en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la vida de Elías y hoy terminaremos el mensaje que comenzamos ayer titulado El mensaje de Dios en el monte. Estamos viendo cómo Dios trata con su profeta que siente que ha sido victimizado debido a todas las situaciones que ha enfrentado en la vida. Luego, El lunes hablaremos de la tarea desagradable de Elías. Espero que usted nos pueda acompañar el resto del mes. Consideramos un privilegio cada encuentro que podemos tener con usted. Esperamos que Dios use su palabra para alentar su corazón. Y si uno de estos programas le bendice de manera especial, quisiera animarle a escribirnos y compartir esto con nosotros. Sus cartas son de gran aliento para mí y para mi equipo que produce este programa. Bien, Sigamos ahora con nuestra discusión del mensaje de Dios en el monte. Pienso Que hay una tendencia entre los creyentes en el pueblo de Dios actual. Entregarse a este carácter de víctima que Elías personifica aquí. Parece que entre el pueblo de Dios va creciendo cada vez más esto de sentirnos víctimas. Lo han notado. Nos hacen víctimas los medios de comunicación. Nos acostan los políticos. Supongo que hay algo de verdad en todo esto y lo comprendo. Pero pienso que es importante que veamos a Elias como representante del creyente víctima de hoy y nos preguntemos, nos preguntemos, si realmente es así como nos presentamos ante el mundo. Hay un escritor y comentarista social creyente que se llama Oz Guinness. Nació en China y se educó en Oxford y vivió en los Estados Unidos desde 1986 en un artículo reciente escribió sobre el concepto de dejarnos llevar por esta idea de que somos víctimas. Ahí hace algunas afirmaciones importantes. Quiero leerles unas cuantas. Dice, «La situación presente es una reminiscencia del chascarrillo que corría en la década de los años 20 y que decía que un creyente fundamentalista es alguien que habla de estar parado sobre la roca de la eternidad, pero actúa como si estuviera aferrándose con las uñas». Al último pedazo de madera podrida ¿Alguna vez Se han tropezado con alguien así? Se supone que somos el pueblo de Dios Pero actuamos como si Dios no hubiera logrado abrirse paso Que todo va a deshacerse Y que la fe va a quedar destruida Quienes dicen: Muy pronto Conforme reconocemos lo que estamos haciendo Tenemos que detenernos Y tomar nota de lo impotente que es todo eso Para recalcar su punto, dice, y escuchen con atención, la queja evangélica es hipócrita moralmente. Al final de la década, cuando más trapos sucios se lavan en público que en cualquier otra década comparable en la historia evangélica, lo asombroso no es que haya tanta crítica desde afuera de la iglesia, sino que haya tan poca desde adentro. Tanto la iglesia como el movimiento han provisto una rica provisión de blanco, para mantener ocupados a los críticos y escritores satíricos por años. Un escritor lo dijo como broma. Esta fue la década en que las columnas de la iglesia se convirtieron en columnas de la prensa. ¡Qué triste! Luego, sigue diciendo, y quiero que escuchen con atención, Ningún hijo del Dios soberano, a quien llamamos nuestro Padre, es jamás una víctima ni jamás la minoría. La confianza en la total confiabilidad de Dios es el antídoto para el temor como lo es el perdón para el resentimiento. La venganza es de Dios y no nuestra. Pero habiendo calculado el costo, nuestra dedicación es tomar la cruz todos los días y seguir a Cristo. Tal consagración no debe ser suya por entero y para siempre, sino también todo su costo. Tenemos que seguirle fuera del campamento. Fin de la cita. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, cuando Cristo llama a un hombre, lo llama y le dice, ven y muere. ¿De qué habla? Está diciendo, tenemos que dejar a un lado todo este asunto de pobre de mí en esto de la fe. Doy gracias a Dios por ser un creyente. Y no tengo que tenerle miedo a la prensa y a los periódicos. No tengo que temer a nuestra cultura. No tengo que temerles a los políticos. Dios está de mi lado. Ya sabemos que vamos a ganar. No tenemos que andar fanfarroneando la victoria, pero tampoco. Tenemos que andar agazapados como si fuéramos las pobres víctimas de este siglo. Eso es lo que era Elías. Era la pobre víctima de su día. Soy el único que queda. Soy el único. Al final de su artículo, Guinness cuenta una historia acerca de la respuesta correcta a la adversidad. Dice: cuando las tropas aliadas liberaron el campamento de concentración de Ravensbrück en 1945, se tropezaron con el horror indescriptible de la máquina masacradora nazi en la cual 92 mil mujeres y niños habían muerto, pero también. Descubrieron señales de una fe inquebrantable Las siguientes palabras estaban escritas En un pedazo de papel de empaque Junto al cadáver de un niño Oh Señor Recuerda no solo a los hombres y mujeres De buena voluntad Sino también a los de mala voluntad Recuerda no solo el sufrimiento Que nos han infligido Recuerda los frutos que hemos logrado Gracias a este sufrimiento Nuestro compañerismo Nuestra lealtad Nuestra humildad el valor, la generosidad, la grandeza de corazón que ha surgido de todo esto. Cuando llegue el juicio, que todos los frutos que hemos dado sean el perdón para ellos. Firmado. Amén. Lo oyeron. Dijeron, Señor, cuando ellos lleguen al juicio, que todo lo bueno que nos ha venido de esto sea su perdón. Esa. Esa es la actitud cristiana contra todos los que nos persiguen y no la victimología que está captando la atención de hoy entre el pueblo de Dios. Bien, lo que Dios va a hacer por Elías tiene el propósito de desvanecer su temor. No va a dejarlo en una situación de desaliento. Le dice, «Elías, ¿qué haces aquí?» Elías le indigna su soliloquio y entonces el Señor le da una orden. Quiero que noten lo que le dijo. Versículo 11. Él le dijo, Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montones y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Dios Le presentó Elías su propia demostración de fuegos pirotécnicos en la cumbre de ese monte. Le dijo, Elías, quiero mostrarte quién está a cargo del universo. No te entregues a la autocompasión, voy a mostrarte a tu Dios. Así que le dio esta demostración. La Biblia dice que lo primero que tuvo lugar ahí fue un viento huracanado, como el viento que seca la tierra de Israel cuando no hay agua, como el viento que había barrido la tierra cuando Elías dijo que no iba a llover por tres años y medio. Pero la Biblia dice, cuando el viento pasó, Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Algunos saben lo que es sentir un terremoto. El terremoto era como el retumbar del trueno que se oía en Israel. Cuando las lluvias volvieron, después de que Elías había dicho, va a llover de nuevo. Pero Dios... Dios no estaba en el terremoto. Puedo imaginarme lo que pasa por la mente de Elías. De seguro que, al oír el viento, debe haber pensado, este es Dios, este tiene que ser Dios. Cuando Dios no estaba en el viento y la tierra empezó a temblar, me imagino que Elías pensó, este tiene que ser Dios, tiene que ser Dios. Pero no lo era. Luego, Como si hubiera sido algo muy cercano al corazón del profeta, hubo fuego. Elías era el profeta de fuego. Pidió en el monte Carmelo que cayera fuego del cielo. En el segundo libro de Reyes, como veremos más adelante en esta serie de mensajes, hizo que cayera fuego sobre los siervos de Ocosías. Luchó contra Baal. ¿Saben quién era Baal? Era el dios del fuego. ¿Saben cómo fue Elías al cielo? fue llevado al cielo en un carro de fuego. Así que, si algo le habría hablado a Elías acerca de Dios, de seguro sería el fuego. Era un profeta de fuego, pero vino el fuego y se fue. Y la Biblia dice, Dios no estaba en el fuego. Si leen el texto con atención, descubrirán que Elías, mientras pasaba todo esto, ha vuelto a meterse en la cueva. Pensaba que todo había pasado, pensaba que los fuegos pirotécnicos se habían acabado. Mientras está ahí sentado en su cueva, el texto dice literalmente, oyó un susurro apacible y delicado. ¿Cuántos de ustedes han oído el suave susurro de Dios? Elías estaba sentado en esa cueva, probablemente pensando en lo que acababa de ver. Había visto el viento, el terremoto y el fuego y estaba pensando, me pregunto, ¿qué querrá decir todo esto? No tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿está haciendo? estoy convencido de que se trata de Dios entonces en medio de este espíritu en calma meditativo la Biblia dice que él oyó una voz un susurro apacible y delicado el versículo 13 dice y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? La Biblia dice que cuando Elías oyó el susurro, supo que era Dios. Quedó tan impresionado porque era Dios que tomó su manto y se cubrió la cara porque sabía que estaba en la presencia del Dios Todopoderoso. Salió y se puso en la boca de la cueva, evidentemente, esperando ver lo que iba a suceder. De nuevo el Señor le habla directamente. Suena como que ya lo habíamos visto antes. Verdad. El Señor le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Uno pensaría que después de haber visto el viento y haber sentido el terremoto y haber visto el fuego, que uno tendría una nueva respuesta a la pregunta. Pero al leer el versículo que sigue, notarán que es palabra por palabra la misma respuesta que dio antes, el mismo soliloquio, Señor, soy el único que queda. Como ven, Dios no estaba en el huracán, ni estaba en el terremoto, ni estaba en el fuego. Fue una gran demostración, pero nada de esto realmente hizo un impacto en su vida. A veces pensamos que si simplemente pudiéramos hacer algo sensacional, eso haría toda la diferencia, pero No hizo ninguna diferencia para Elías, sigue en el mismo punto en que estaba antes y ahora Dios va a hacer dos cosas para sacarlo de su depresión. En primer lugar, le va a asignar una nueva tarea. Número dos, le va a dar una nueva seguridad. Leamos lo que sucede. Es muy claro, la Biblia dice en el versículo 15, Y le dijo Jehová, ve. «Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Mimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar». No sé exactamente lo que está sucediendo aquí, pero pienso que Dios le está diciendo a Elías, y esto se ve en el resto de su vida, «Elías, tú has sido un profeta de fuego». demostrativo y el que clamó que cayera fuego del cielo. Tú has intervenido en esto de revivificar muertos, pero desde aquí en adelante, tu ministerio va a ser totalmente diferente. Desde hoy, vas a estar tras bastidores y Dios va a obrar por tu intermedio de una manera mucho más tranquila. Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas y unjas a otro rey de Israel y a otro rey de Siria y a Eliseo para que sea Tu sucesor. Al leer la historia de Elías, notará que Dios va a usar a estos tres hombres para llevar a término el proyecto de acabar con la corrupción de Baal que empezó con Elías. Por medio de Eliseo y estos dos reyes que debían ungir, Dios iba a continuar obrando en Israel y terminar el proyecto. Lo que Elías había empezado, Dios lo iba a terminar. Pero no lo va a hacer de la misma manera. Va a dejar que Elías sea quien le pase la batuta a las otras personas. Elías va a pasar ahora al trasfondo. De hecho, en esencia, Elías tan solo eligió a Eliseo. Fue Eliseo y sus sucesores quienes ungieron a los otros dos reyes. Pero, siendo que Elías le pasó su manto a Eliseo, recibe el crédito de esto. Lo que Dios le dijo a Elías fue prácticamente, no te quedes sentado y gimoteando y lloriqueando, no voy a preguntarte de nuevo qué haces aquí, esto es lo que quiero que hagas. Ponte a trabajar. Unge Reyes y alista Eliseo para que sea tu sucesor en la tarea. Esta es la tarea que te asigno ahora. No sé si Elías haya quedado desilusionado. Tal vez Elías pensó, que Dios tenía algún otro monte a donde debía ir y pedirle de nuevo que cayera fuego, pero Dios le dijo, no, eso se acabó. La parte ruidosa de tu ministerio ha pasado, ahora vas a tener un ministerio calmado detrás de bastidores y voy a obrar por medio de otros. Luego, después de haberle asignado una nueva tarea, Dios le dio una nueva seguridad. Estoy seguro que debe haber sido un estímulo para Elías. En el versículo 18 le dice, Elías, una cosa más. Antes de que concluyamos nuestra conversación, tengo que corregir tu aritmética. Me he reservado siete mil en Israel, todos aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado, simplemente para que conste, Elías, no eres el único. Los profetas que escondió Abdías tampoco son los únicos. Elías, hay siete mil que nunca han doblado la rodilla ante un ídolo. No lo han besado. Estímulo para el corazón de Elías. Cuando hay desaliento, hay dos cosas que siempre se hacen. Siempre se agrandan los problemas y se minimizan las buenas cosas. Elías hizo ambas cosas. subestimó la fuerza de Dios y superestimó la fuerza del enemigo. En el proceso de su trastorno emocional, se desalentó mucho. Dios le ministró mediante una demostración, mediante un susurro, mediante una nueva tarea asignada y mediante la seguridad de que todavía había muchos como Él. En todo este pasaje de las Escrituras me parece que hay una importante lección que debemos recordar. Es importante para este día y época en que vivimos. Es una lección que yo mismo necesito oír. A veces pensamos que Dios obra en las cosas grandes que hacemos, en las grandes demostraciones en que intervenimos. Quiero decir, no hay ninguna persona que no se sienta bendecida así como yo me he sentido bendecido cuando nuestra iglesia se llena de bote a bote dos veces. durante la temporada navideña para nuestra gran presentación dramática. Dios usa eso y lo seguirá usando. Pero también quiero decirles que no hay un solo músico de los que intervienen en eso que no comprenda lo que voy a decirles y sabe que es verdad. La real eficacia de lo que hacemos no está en la gran demostración. Eso, eso es nada más que el catalizador. Es la participación personal e individual que tenemos unos con otros al hacer las cosas de Dios. No son las grandes reuniones. Si pudiéramos recoger toda la energía que hemos invertido a través de los años en campañas gigantescas de evangelización, con lo agradecidos que estamos a Dios porque ellas dan un sentido de conciencia de Dios en nuestra comunidad, pero la verdad, es que ni todas esas reuniones gigantescas en conjunto se acercan siquiera a ser responsables por la salvación de las almas como lo ha sido la participación individual de persona a persona cuando una sola persona le habla de Cristo a otra. A veces, cuando extendemos la invitación en nuestros cultos y nadie pasa al frente, algunos se me acercan y piensan, que eso es una afrenta para mí. Algunos me han dicho, sabe, pastor, me siento muy mal por usted hoy. Como si fuera una señal de fracaso el hecho de que nadie pase al frente. Como saben, yo quiero que las personas sean salvadas. Quiero que vengan a Cristo. Pero... Todo lo que puedo hacer es predicar la palabra de Dios. El ministerio que tiene lugar en sus corazones y en sus vidas, conforme hablan de Cristo con otros, es lo que hace la diferencia. A veces, en realidad no lo sabemos. Recuerdo una ocasión cuando yo tenía que viajar justo al concluir el culto. Me disponía a salir cuando se acercaron dos señoras. Una de ellas me dijo, «Pastor Jeremiah, oí su mensaje esta mañana y quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador, pero no sé cómo». Llamé a un colega que estaba cerca y este colega atendió a la señora. Le habló de la palabra de Dios y la guió a Cristo. La señora no pasó al frente en el momento de la gran invitación, sino que vino a verme en un momento de quietud cuando nadie más lo sabría. También, He notado en mi propia vida que mientras más me enamoro de las cosas grandes, más proclive soy para malentender cómo hace Dios más a menudo su mejor obra. No es con el huracán, no es con el fuego, no es con un terremoto. La mayoría de las veces es mediante un susurro suave, apacible, delicado, que obra en nuestros corazones. Ahora bien, Necesitamos el viento, necesitamos el fuego y necesitamos el terremoto para recordarnos que Dios está aquí. Pero cuando todo eso ha pasado, es ese toque ligero y personal, es ese tiempo individual, es eso privado que Dios hace. Luego pensamos, vaya, Dios estaba ahí, Dios lo hizo. Eso es. Es un buen recordatorio para nosotros cuando pensamos en el gigantesco edificio que tenemos en nuestra iglesia y todas sus oportunidades. ¿Saben? Dios no va a ganar a la ciudad de El Cajón con este edificio. Dios no va a ganar este barrio con este edificio. Esto es el viento, el fuego, el terremoto, pero amigos y amigas, nosotros somos la voz apacible, suave, delicada. Dios tiene que usarnos a nosotros para hablar con la gente y hacer la diferencia. Si nos arrellanamos en nuestros asientos y pensamos, vaya, tenemos un gran lugar, hemos visto el huracán, el fuego y el terremoto. Puedo decirles, Dios no está en eso. Dios está en su participación individual, callada, tal vez sin que nadie más lo note sino usted y Dios y alguna otra persona. en ese momento en el que usted pone su brazo sobre otra persona. Un joven vino a verme después de un culto. Todo lo que supe es que eran de Alemania y estaban estudiando aquí. Además, estaba bañado en lágrimas y me dijo, "Hoy, Dios lo usó usted en mi vida. Me dijo, Dios realmente está obrando en mi vida. Entonces volvió a echarse a llorar. Le puse un brazo sobre los hombros y elevé una breve oración. ¿Saben? Eso es mucho más importante para Dios que la enorme existencia que tenemos en el culto del domingo por la mañana y todo el resto. Porque es lo tranquilo lo que Dios hace. Por favor, entiendan que no estoy negando el valor de lo otro. Me encantan las actividades especiales como el que más. Me encanta la manera enorme y gigantesca de hacer un impacto para Dios. Pero, la mayoría de personas que conozco que han venido a Cristo mediante mi testimonio, mediante mi ministerio, han venido a Cristo porque las he guiado personalmente, de persona a persona, hablándoles de la verdad de Dios. A veces, cuando estamos en una iglesia grande, podemos pensar que Todo hay que hacerlo con mentalidad de corporación, o si no, no servirá. Servirá solo en la medida en que usemos las cosas que Dios hace en nuestra iglesia para crear una atmósfera en que el susurro suave y apacible pueda ser oído en el corazón de la gente. Tal vez ese suave susurro de Dios le ha tocado el corazón y le esté hablando ahora mismo. Nos trae a la conclusión de esta discusión del mensaje de Dios en el monte en el capítulo 9 de Primero de Reyes. Usted está escuchando Momento Decisivo, un programa diario dedicado a la enseñanza de la Santa Biblia, la palabra revelada de Dios a nosotros. Estamos haciendo un estudio de la vida del profeta Elías. El lunes pasaremos al siguiente episodio en la vida de este profeta de Dios al hablar de la tarea desagradable que Dios le da.